del mini eh, recital de los viernes, así que vamos a estar eh, haciéndole la, la presentación. A ver si pescamos algún otro mensaje para que no quede tanto... Eh, bueno, nos pide el Colorado... El Colorado Martínez, eh por Alfredo Ávalos el tema La Pucha con el Hombre. Pero va a ser para otro momento, mi querido amigo, porque ya tenemos todo armado. Le mandamos un saludo y gracias por escucharnos, como siempre. eh Bueno, montonazo de mensajes. La verdad que no sé con cuál acomodar y sacar porque está lloviendo mensaje. Vamos a ir a la presentación oficial del mini recital. Adentro auspicia el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo de Fernando Pablo Castillo en Pringles y Rendón o La Barría con carnes de primera calidad a mejor precio. Carne de vaquillona de novillo y de cerdos en todos los cortes. También elaboración de hamburguesas, milanesas de vacuno o de pollo y chacinados como chorizos secos, salames, morcillas y demás. Carnicería Castillo en Avenida Pringles y Rendón. Los espera con la mejor atención. Buena carne y precios sin competencia. Bueno, el amigo Fernando Pablo Castillo está con las góndolas llena la cámara hasta el pico de carne de vaca buena, barata para que usted pueda seguir eh, sintiendo el gustito de la carne criada de animales criados a campo, animales sazonados eh, que son mejor nutrición todavía. Así que les recuerdo, allí en Pringles y Rendón los va a estar esperando. Y bueno, hoy Hoy tenemos este, un señor cantor de milongas, un hombre que le dio vida a una obra, creo que está entre las más camperas que tiene la, la, la, la, la versificación gaucha en décimas no las historias de Don Pedro Rizo eh, y también, por qué no de Domingo Vero mm, porque hay temitas que ha llevado también al disco eh, Héctor del Valle de, de Domingo Vero y de otros tantos Y de, de otros tantos intérpretes Pero la mayor cantidad de sus cosas En la obra de Pedro Rizzo ¿Mm? Así que este hoy vamos a tener Algunas milongas Algunas rancheritas Algunos recitados también Bueno, todo lo que entre en esta media hora eh, Para escuchar a este grande Que hoy ha colgado la guitarra La ha guardado en el ropero Después de haber recorrido eh, La Argentina, Uruguay Y algún otro país también Con sus canciones, con su estilo tan original, ¿no es cierto? Yo creo que hay cantores que surgieron por condición natural, pero fue fundamental las canciones que eligieron. En el ambiente campero sin abundar en detalle, hay alguien con mucha calle y también con gran talento. Señores, se los presento. Acá está Héctor Del Valle. Quisiera echar al olvido Pa' no achicar mi coraje, cuando de vuelta en un viaje ayer Salaú y crecido. Pero aunque soy decidido, y nunca supe afligirme, observando bien de firme al ver que venía bramando me quedé un rato pensando sin llegar a decidirme. Sin que el temor me abatate Di un resuello a la tropilla Y ay no más sobre la orilla Hice juego y tomé mate largarse será un disparate Y flojura el no intentarlo Por eso sin más pensarlo Siendo mis pingos de aguante echándolo por delante me acomodé pa' cruzarlo Pa' jugarme esa baraja calculé por mi experiencia que el rumbear para la querencia me daba cierta ventaja y como el peligro ataja yo lo encarezo cegado las pillas de mi recao después de echada a mi cuenta con tuita la vestimenta las li en el poncho encerado obedeciendo a mi mando la madrina entró primero y un ganteado y un valle la divan como escoltando entró un saino mañereando dos moros luego un unrosillo y cuando ya un doradillo nadaba en lo más profundo como dios me echaba al mundo de entre al agua en un tordillo yo desde atrás divisaba lo que adelante ocurría. Y en ocasiones creía que el río ya no llevaba Ningún caballo aflojaba Libraba su propia suerte Y al ir huyendo a la muerte en la corriente intranquila Nueve cabezas en fila se iban resollando fuerte Quiso cobrarse el salau la audacia de un imprudente Y bollando en la corriente se traiba un vacuno ahogado Diva el tordillo apurado Justamente en lo más hondo Y allí aquel bulto redondo Pasó en su marcha violenta Cuando yo vi mi osamenta Que no paraba hasta el fondo Ya el tordillo serenado Cuando salió la tropilla Diva buscando la orilla Nadando como un pescado Animal bien enseñado Bingo de ley, nadador y tras el susto mayor por mi tremenda osadía, en una tarde tan fría yo me secaba el sudor. Después de aquella aventura que tan barata saqué, ahí mismo reflexioné que solo fue una locura, mirando en toda su anchura el salao en movimiento se aferró a mi pensamiento de que en aquella emergencia de ir en contra la querencia no hubieraa conta el cura pie en la subida y sollivviao cuesta abajo sin mezquinarme al trabajo le da el frente a la vida y desde mi florida hasta la que ahora me aprieta aunque no he sido maleta de pobre nunca he salido porque el carddo no ha nacido para dar flores en maceta Yo de mi pobreza, aunque nada me ha sobrado, teniendo un pingo en silla, un aire me gana en riqueza, es que al rumbear con fijeza, busqué cuerpearle la espina, pero el tiempo que camina, si me aventó un desconsuelo, me fue en el pelo, los rastros de una neblina. Esa la inspiración, me invita a soltar los rollos Y estando rodeado de criollos canto en cualquier ocasión Mi aspecto tan cimarrón, suele achicar mi valía más digo sin fantasía, pa' que recuerde el gauchaje Que hay aves de feo plumaje que cantan con melodía Pondiendo una sonrisa entre el humo de un cigarro, igual tranqueo en el barro como en la senda más lisa. Y como el diablo lo avisa cuando nos firma el decreto, pa' que no me agarre quieto y me obligue a cabrestear. Yo sigo sin aflojar, castigando mi esqueleto. amigo Juan Ballester es un mentaudo maduro, sin vicio, trabajador y dispuesto pa' un quehacer. Nada tiene que aprender de ningún hombre campero, porque Piel es buen recero, sabe esquilar sin revés y ha mostrado más de una vez ser un prolijo soguero. Como el paisano es casado, a una hora en que lo hallara, fui pa' verle un mala cara que el mesmo me había ofertado. Pero abájese, cuñado me dijo en tono afetuoso, y aunque yo soy respetuoso, ni bien pasé a la cocina, le a mirarme la china como sapo de otro pozo. le dijo el paisano con sus mejores moditos se bate unos amarguitos que tenés buena mano la moza de pelo ruano en vez de mostrarse atenta le contestó por su cuenta con ganas de que se quesearme no entregas a patasearme que yo no soy tu sirvienta avergonzado queriendo arreglar las cosas me dijo que de mi moza así le había contestado yo en silencio y el callado yerbíamos al lado del juego y ella quebrando el sosiego le dijo a Juana apurate, larga seguida se mata y anda a carnear un borrego Juan, para disimular o quedar mejor conmigo, le dijo, Pepa, a este amigo quiero invitarlo a cenar. Pero ella sabía trotear hasta con manera redonda Y así fue que muy oronda y con el seño fruncido, le dijo fuerte al marido, aquí en mi casa no hay bondad. Y quiero decirlo, la rabia que me agarré Que hasta el revén que tantí con ganas de darle un chilo Ella que pudo advertirlo se acarició la melena Salió pa' fuera serena y con su genio de fierro Le dio una patada al perro que estaba atado a cadena Por el vagual Ballester después que lo ponderó 110 pesos pidió y yo 100 le ofrecí. Y al no quererme mover de los 100 que había ofertado, la moza que había escuchado gritó con su tono bravo: "No le baje ni un centavo y que lo pague al contado." negocié el mala cara y ni bien cerramos trato le di la plata en el acto pa' que la ruana no hablara y como quien nos repara si era oportuno el momento al dirme cordial y atento, lo saludé a Ballester y le dije a su mujer que le vaya bien Sargento Adentro Está auspiciando el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo en Pringles y Rendón, con buena carne y mejores precios. Carne de vacuno, carne de cerdo, buenos embutidos y para variar incluye corderos, lechones o carne de lanar. Siempre con precios sin competencia. También por cantidad en chorizos mezcla o comunes para eventos tenemos los mejores precios. Carnicería Castillo, Avenida Pringles y Rendón, o Olavarría. Bueno, eh, el amigo Castillo tiene unos precios, como les decía, eh, para no desperdiciar. Eh. Todo lo que es parrilla, a 42 pesos el kilo. Asado, 38 pesos el kilo después las milanesas 2 kilos por 80 las milanesas de pollo 2 kilos por 70 2 kilos de chorizo eh, 50 pesos bueno todo así ¿eh? una verdadera pichincha para que usted pueda aunque sea en la semana comer dos o tres veces carne no allí también tiene embutidos elaboraciones de pollo a precios realmente para destacar y bueno y, y muy buena vaca ¿eh? hay hoy el tema no es sencillo no vale nada la plata. Para comer carne barata tiene que ir a lo castillo Verá que a su bolsillo le va a hacer una gauchada. Si anda por ahí de pasada por la Pringles y Rendón, aproveche la ocasión para reforzar la tiznada. Lazo de seis bien trenzado. ¿Cuántas veces, pa' mi bien, en menos de un santiamén solía tenerte armado? Hoy como yo, arrinconado, pasás desapercibido, y si el tiempo transcurrido quiere borrar tu campaña, yo te conozco una hazaña de la que nunca me olvido. Corbalán gaucho mentao campero como el churrasco, Parece que fuera vasco por lo reloco y por fiau Andando así atravesado deja de ser cauteloso y de puro caprichoso se le antojó una ocasión bandear el zamborombón estando muy correntoso. Que el río no daba paso dos veces se lo advertí, pero el reindose de mí siguió sin hacerme caso presintiendo su fracaso me formé una mala idea y aunque en la brava tarea adentró Corbalán con fe cuando el gateau perdió pie la cuestión se puso fea con un tirón en la boca se echó su caballo encima que si el despacio lo anima el animal no se apoca y como a todos provoca su instinto de salvación Después de aquel chapuzón, los dos bultos separados boyaban como empujados en la misma dirección. El caballo resoplando mojado hasta la cabeza, con un resto de guapesa ganó la orilla nadando. Corbalán casi boqueándose debatía inútilmente y ya perdido impotente como una fiera vencida era un juguete con vida arrastrado por la corriente en un trance tan severo de un tirón desaté y en un pestañal te armé como una luz de ligero montado en mi seinovero calculé justito el trecho y me hizo una bulla el pecho cuando tu armada me acuerdo cayó bajo el brazo izquierdo y sobre el hombro derecho. Yo puse el alma en el tiro, lo demás lo hiciste vos, y al darle gracias a Dios dejé escapar un suspiro. Después ya tomó otro giro lo que antes fue pesadilla, y en una escena sencilla un hombre, una estampa criolla, entre la yapa y la argolla cabrestiaban pa' la orilla. Por eso te quiero tanto, mi viejo lazo trenzado. Y como me haya inspirado, en estos versos te canto. En mis rimas te agiganto porque un deber me convida. Y cuando en forma sentida te acaricio con afán, me acuerdo que Corbalán... ...te está debiendo la vida. Vamos todos a bailar... ...esta viejona ranchera que de los viejos bailongos cuando bailaba mi abuela vamos todos a bailar, esta que es de campo afuera con acordes de guitarra cuando se armen las parejas ranchera vieja, dueña y señora fiel sucesora de la mazurca de aquellos patios, si aquel entonces sos del pasado, dueña y señora todos a bailar Hasta que no ardan las velas Y se vayan las jurizas Pa' las casas con las viejas Vamos todos a bailar Pasoteando la primera Sobre el piso desparejo Levantando polvadera Ranchera vieja Dueña y señora Fiel sucesora De la mazurca De aquellos patios De aquel entonces sobre el pasado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 Bueno, todo lo que es parrilla, vacío, marucha, falda deshuesada, eh, 42 pesos el kilo, eh el asadito 38 pesos, eh, después tiene también milanesas, 2 kilos de milanesas de vaca por 80 pesos, 2 kilos de milanesas de pollo por 70 Tiene chorizos, que de acuerdo a la cantidad que lleva recibe precios, hamburguesa de vaca o de pollo, morcillas, chorizo seco, chorizo fresco, bueno, de todo. Un surtidito muy completo tiene el amigo Castillo, allí con el bosterito, con Luis, con Arturo, bueno, con todo el, el equipo, con Laurita en el... En el, en el mostrador del almacén Un saludo para todos ellos este y Gracias por por la buena atención siempre ¿eh? Castillo, como les decía, está bien surtido Tiene todo para el gancho ¿eh? Carne de vaca, de chancho Y muy buenos embutidos Buenas vacas atraídos y a un precio espectacular Si la quiere aprovechar, no se me haga el remolón Y hasta Pringles y Rendón se va a tener que costear Tenía marcada el maceta, una pechera en el pecho El lomo medio deshecho del recao y la silleta En la panza y la paleta, huellas de cincha y pretal De tanto tratarlo mal, aquella gente perversa Quedó tobiado a la fuerza y bichoco el animal Siendo caballo de andar, anduvo pa'l chacaneo y siempre que hubo un rodeo, lo agarraron pa' enlazar. Fue guapo pa' par leguas atragao' sin fin. Movía con el rastrín, por más cargado que estuviera, o rompía la pechera, o quebraba el balancín. Él sirvió más de una noche pa' dir hasta una milonga ata'o a la villa longa o entre las varas del coche él anduvo a troche y moche con el barril aguatero fue cadenero, ladero fue de sulqui jardinera y en los 300 de afuera cuidao' con el compañero pero el tu se le cortaron le pelaron la cola y a una calle media sola una mañana lucharon de esa forma le pagaron todo el servicio empriestado le escabresteó resignado como siempre, liberal le sacaron el bozal y allá quedó abandonado dejó el pasto que él comía Pa' otro caballo mejor. Era el último favor que al dueño ingrato le hacía. Al tiempito no tenía más que los huesos y el cuero. A veces el día entero pasaba como distraído y el labio de abajo caído como un inmenso puchero. Allá vivió como pudo entre vizcachas y cuices. A veces comió raíces haciéndola del peludo. Aunque estaba medio abudo, un tiempito pellizcó y tan mal no lo pasó mientras tuvo agua el pantano. Pero al llegar el verano ni un charquito le quedó. tranque era desesperado vino a dar pero ya podía esperar para que alguno se la abriera no había duda que aquel era el principio de su fin aunque jugó en saltarín saltar no podía tampoco porque estaba tan bichoco que lo paraba un piolín al ver un matungo blanco estaba caído en el suelo, sofrenándose en el vuelo se le arrimó un pajarraco. Después de ese bicharraco, vino enseguida un montón y por equivocación, ya creyéndolos a ventas, un chimango le revienta el ojo de un picotón. Levantó el covote a gatas cuando lo dejaron tuerto. Todavía no estaba muerto y alcanzó a mover las patas. Hizo tiritar las matas con un resuello profundo. Y allí estaba el cuervo inmundo que le deseaba la muerte. Así suele ser la suerte del que hace bien en el mundo. aquel que llevara el tarro con el mate pa'l rastrojo, aquel que nunca fue flojo en el arabo y en el carro, aquel que pisara el barro quién sabe pa' cuántos ranchos, murió rodeado de caranchos, gaviotones y chimangos que habían de hacerlo miñamos con los perros y los chanchos. En orillas, donde ya se entierra solo, suele asentarse un chingolo sobre las blancas costillas. Y allá, contra las varillas, aunque nadie les lo recuerde, la osamenta ya se pierde un trebolar en flor, que en todo su alrededor crece más alto y más verde. Si algún recero a sujeta por el camino el arreo La tropilla hace un rodeo y aquellos huesos respeta La madrina queda quieta deteniéndose en el viaje Y mientras que hace coraje va olfatear el perro Hace un silencio el cencerro como en señal de homenaje así estábamos disfrutando de estos temas bien camperos, ¿no? de la guitarra y de la voz de don Héctor del Valle que nos dejaba susto grande viento arriba se la regalo compadre trenzados de seis todos temas de Pedro Rizzo Eh, ranchera vieja el maceta ¿Mm? Qué verso de domingo vero en homenaje a uno de los mejores versos dedicados al caballo no el maceta y bueno y para cerrar esta media hora exclusiva de nuestro amigo Fernando castillo eh, huella del Tranco Lerdo Colorao despacio Vámonos yendo Sin andar con apuros Se llega lejos Aunque el calor aprecha Vamos pa'l rancho Tarde pero seguro Se llega el tranco Total en la creencia No espera nadie Aunque llegue temprano Voy a la huella, a la huella, vamos despacio, pa' que andar con apuros, vamos al tranco. La la la ira, la ira, la ira, ira la ira, pa' que andar con apuros, vamos al tranco. Colorado, el amor no es ganar tiempo no se llega temprano siendo primero color agua en las riendas va a la distancia y en la coscoja el freno de la esperanza color aún no te afugues en llegar hoy que llegando mañana será mejor